Hola, muy buenas noches, amigos de la comunidad Chat Radio Activa. Quieren invitarlos muy cordialmente a el nuestro próximo paseo de olla a la colina neozelandesa Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, más conocida como Taumata. Paseo de olla patrocinado por Cici Wan, Mr. Closet Caption. Recuerden, amigos, La cita es el próximo domingo 19 después del partido de fútbol en la colina neozelandesa de Taumata, Huakatán, Guijana, Coahuahu, Otamatea, Turi, Pucaca, Piqui, Maunga, Oro, Nupu, Gua, Iguen, Huakitana, Tau. Los esperamos.